De, de Comodoro Rivadavia y vamos a hablar con, con Leo Mainoldi, con Coco Mainoldi, protagonista del equipo de Silvio Santander, del partido de ayer, de lo que se le viene en el partido de mañana. Coco, ¿cómo te vas? Mati Traversa y Fabián Pérez, te damos la bienvenida en Uno contra Uno Radio. Buen día. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Y gracias por atendernos. No, gracias, gracias a ustedes por, por la invitación. ¿Se y pudo sí. descansar? Sí, sí,、eh, bueno, realmente. Siempre después e l partido cuesta dormirse enseguida, pero, pero bueno, uno trata de, de, de poder descansar n o todo, todo lo que se pueda, ¿no? O sea que no, no, hay, no hay mucho tiempo de un partido a otro. ¿Sos de quedarte con imágenes rápidamente, de irte a casa, de, después de la cena, antes de acostarte, de pensar en el partido? ¿Ya, ya、eh, te dibujaste el partido en la cabeza? ¿Lo pensaste cómo fue? Sí, uno, después de cómo termina, ¿no? En, Sentido, en la historia uno festeja con el e q u i p o、eh, pero un festejo corto, porque t o d a v í a no se ha conseguido nada, ¿no? es, un, es un paso importante, era el primer partido y, y realmente se, se han hecho cosas muy bien. Y bueno, pero ya ahora hay que pensar en el siguiente, que, que, no se, que uno no se puede relajar ni, ni mucho menos, ¿no? porque、eh, no hay, no hay, todavía no hay tiempo para, para festejar nada. n a l l e saludo, te agradezco los, los minutos que nos das. Este, en este programa que estamos haciendo con, con Matías y con Noelia en el Día del Locutor, y, y te digo, en un momento fue raro、eh, ver la, la estadística o, o fue raro、eh, por lo que uno viene viendo de, de 15, ¿no? este, como que、eh, de los primeros 14, 15 puntos、eh, que habían metido,、eh, bueno, solamente、sí. un triple de Sebastián Vega y el resto todos puntos en la pintura. Y cuando veíamos los porcentajes de triple s eran realmente flojos con respecto a lo que ustedes tenían. Se presentó de esa manera el juego, no, no la podían meter de tres puntos y, y, y igual encontraron opciones y variantes como para poder meter la pelota. Tanto sea corriendo cerca de la pintura este, o en el juego interior buscando la r o b a de Bati. Sí, sí, realmente, como decíamos, con los porcentajes de, del tiro de t r e s no. No ha n sido lo que, lo bueno, mejor que uno siempre e s p e r a n o Y es una de las armas que, que tiene el equipo, que lo ha d a d o a lo largo de todo, de todo el torneo y, y siempre no s ha dado bueno, buenos rendimientos, ¿no? Pero realmente yo creo que lo a destacar de, del equipo,、eh, lo de ayer, fue el tema, el tema defensivo. Yo creo que hicimos una, una primera parte que yo creo que hacía rato no, no, no se veía un equipo así que. que Deje al otro en 19 puntos en una, en una primera mitad, ¿no? Y, y por más que después,、eh, a lo mejor los triples no entren, ninguno no esté muy, muy suelto delante, ¿no? Pero con ese tipo de defensa te da, te da esa ventaja de, de, de poder estar en el partido y de poder irte arriba sin haber hecho, a lo mejor, un, un, un gran ataque, ¿no? Pero con una, con, yo creo que ha sido. Una... Uno contra uno, como. A ver. La, la clave en, en el aspecto defensivo que vos marcas, ¿crees que está en el uno contra uno para después esa defensa individual,、eh, donde cada uno se sacrifica y mucho, se transforma en una defensa en bloque casi perfecta, como para poder además a partir de allí castigar en lo ofensivo al equipo rival? Sí, sí, sí, es así. y o c r e o que hemos estado b i e n en el uno contra uno y cuando、eh, a lo mejor hubo algún error, el bloque estuvo, estuvo atento y. y Se tapó ese error, ¿no? Y yo creo que eso es lo que, nos, que después nos permite rebotear, hacer malos tiros, forzar a malos tiros de, del equipo rival y, y eso nos permite rebotear y correr, que es donde, es donde mejor nos sentimos, ¿no? Gallego. Le pregunto la última, o le hago la última, mejor dicho, a, a Leo Maynoldi. ¿Se ¿sí、saben ustedes o sienten que hay como una e s p e c i e de superioridad? Este, no nos estoy hablando e f e c t i v a m e n t e el rival, y justamente iba a hablar. El juego en sí y la longitud del plantel, porque ayer trataron de poner en juego a Pablo Orliete, evidentemente no, no, no pudieron. Este, si bien no tuvo ninguna lesión nueva, ni se resintió lo que, de la lesión que tenía, es como que Pablo estaba un poquito fuera de juego. Digo, sabiendo que, que Gimnasia tiene siete jugadores que él puede, puede utilizar en esta final y ustedes cuentan con nueve,、bueno, independientemente de que Craford. Este, por ahí p u e d a d a r o no mucho en ataque, que se está dando una mano en defensa, con rebote, s está dando minutos de descanso a robar el bate. ¿Sienten que ahí tienen una ventaja con respecto a f i n a c i a o no? Sí, a lo largo del equipo, yo creo que hay mejor una, una ventaja también, que yo creo que no solamente el juego de f i n a c i a sino que con el resto del equipo a lo largo de la liga, fue. Fue esa ventaja, pero yo creo que es la intensidad que, que le ponemos, ¿no? a lo mejor ser más largo en el equipo, pero estar pasivo y estar guardándose o cuidándose, eh, eh, no se saca esa ventaja. ¿no? Yo creo que tenemos las cosas claras de lo que queremos y, y el tiempo que estamos en la cancha de dar el máximo y, y esa rotación, tratar de que no, no se note cuando a lo mejor los, los titulares o los, los jugadores.、Eh, Eh, se van a sentar y el nivel sigue siendo el mismo de, de intensidad defensiva, sobre todo. Y bueno, y eso es lo que es la, la diferencia ¿no? que, que, que hemos conseguido a lo largo del año. Y bueno, es、eh, otra forma de jugar y, y ahora menos o menos no hay que cambiarlo, ¿no? hay que a, a seguir haciendo lo que, lo que hicimos a lo largo de toda, de toda la liga. ¿no? Gracias, Leo. Un abrazo grande, suerte en el partido de mañana. Descansar un rato. Hoy a la noche decía e l Gallego, a la tarde ya se vuelven a entrenar. Sí, sí, t a tarde ya v o l v e m o s a, a ver、eh, lo que ha sido el partido, los lo movimientos y bueno, ya preparar el siguiente que, que ya t i e n e que quede. No, no hay mucho tiempo ¿no? para, para festejar y hay que, hay que seguir trabajando. Un abrazo grande, gracias por, por tus minutos y por charlar un rato de básquetbol con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, un fuerte abrazo. El Coco、sí, Maynoldi, gallego, charlando con nosotros de la actualidad de Quimsa de.